Y, y personal Pues, pues quien nos hace cobra un dineral Sí, sí, desde luego desde pues, pues, Porque porque vamos, porque para perder todo eso Es una pasada Desde luego que sí Pero bueno, luego se supone que ese gasto no existe Y, y después solamente son los beneficios Mantenerse eh, se, se mantiene en el tiempo Y tampoco hay rumores de que se vaya a cerrar no, no, no no para a Plus, nada, claro Pero bueno, a ver qué sucede Bueno, más cosas hay. La unidad de crímenes en digitales de Microsoft Ha Como dicho, suena, eh. O Microsoft. <risa> Unidad de Crímenes Digitales. Sí. O Microsoft. <risa> sí, ha, ha hecho públicos los resultados, creo eh, que los ha encargado a la Consultora IDC y a la Universidad Nacional de Singapur, que relaciona el software pirata con malware. Es decir, si utilizas un software pirata, pues probablemente en tu ordenador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 y el sandal. Para, bueno, pero el sandal, sí, sí, sí, sí, sí, sí pues pero si el de la finca pues, estaba bien, pues ahora te cambias y ahora tienes el como de mira al lado. Ah, eso sí, ¿verdad? Sí. Pero <risa> que <risa> gracias, Martín. Chao. <risa>